Muy buenas tardes. Tercia de Reinas al Desnudo les da la más cordial bienvenida a estas hermosuras de mujeres Betty Vázquez y Marta. Hola, hola. Aquí estamos. Esme, Irma, hola, ¿qué tal Tercia de Reinas, <risa> se engalana nuevamente con este par de mujeres brillantes, maravillosas, majestuosas, talentosas, que, que nos van a, a enseñar, hola, nos van a platicar de sus <risa> actividades. Andate, Somos unas... Iba a decir una grosería, pero no, porque no, no me lo no, no, permiten, porque nos censuran. Bueno, está, déjenme no, decirles no, que no, estamos no, en Café, no, Libros no, Usados, no. La Rueda, Presidiano Sánchez 615, y estamos transmitiendo en vivo, pero también los invito a sintonizar la radio de Radio Carton. Busquen ahí el podcast de esta grabación. Se sube todos los lunes a partir de las... ¿Qué horas, Yair? desde el día, desde como las 3 de la tarde ah, desde las 3, 4 de la tarde busque el podcast y ahí lo va a encontrar este este está siendo en vivo pero el podcast queda grabado, les voy a pasar a mi compañera Esme que acaba de llegar de con de con nuestro gran amigo el Chiojos, y Raúl Pérez Carrillo Hola qué tal, pues saludos a todos, aquí estamos de nuevo llegando ahora fui yo la que llegó tarde pero bueno un placer de estar aquí con siempre con todos ustedes compartiendo este Parte de estas actividades culturales y también estas grandes artistas, eh, poetas, unas, otras, narradoras, locutoras, locutoras este, Toda una también de, de, la, ¿cómo se llama? <risa> de las amas de casa, Maestras. profesoras, de a nivel de preescolar y aparte de, de la... Vela Perpetua también nos acompaña ahora. De eso, favor, estoy bien. No, no, déjame decirte una cosa. De todo tienen, tipo de son, son un dichado de, de virtudes. Son grandes, muy maravilladas. Pero sobre todo son grandes seres humanos. Que no perdamos eso. Ser, sí, la verdad. Seres humanos de carne y hueso. Qué bonito Qué bonita. Sí. Qué bonita. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué nunca, alaga. nunca. Alaga. Alaga. nos perdemos de eso. De todo De todo Así es Vamos iniciando Letín Marín de los le va a tocar primero A Marta Ay, va a ser víctima esto, Vamos a encuadar a Marta de, de, de, a vamos a, la, la primera que, que vamos cabeza, a encuadar Va a ser a Marta Y, flojita Martita, y ella Muy flojita Ya lo sé ¿no? pues, ¿no? ¿no? Algo Música para desnudos Te explico Me salgo pendiente Fíjate que con tantos halagos Yo ya no sé ni qué decir Me voy a desnudar Ya solo falta eso Definitivo ¿Sí? no. Bien, Marta, queremos preguntarte A ver, sí. yo sé que también Muchos probablemente de nuestros este, Radioescuchas, de las personas Que nos siguen en redes, ya conocen Y ya saben quién es más o menos Pero también puede haber algunas otras Personas que todavía no conocen Entonces quiero que nos digas ¿A qué te dedicas? ¿Qué, qué haces? Todos los aspectos culturales, incluso también ¿Qué estás haciendo dentro del medio? Sí, fíjate qué bonito eh, nos ha tocado toda esta parte cultural. Cultural, a mí me gusta muchísimo y me he enfocado mucho en mostrar la cultura en Guadalajara. no Sacar todos estos talentos de todo tipo, escritores, músicos, pintores. Eh, yo estoy este, tratando demostrar lo que tenemos en Guadalajara. Guadalajara es una ciudad tan bonita, y siempre lo he dicho, tan rica en cultura, sí, en arte. De verdad es un semillero de grandes, grandes talentos. Entonces estoy tratando de rescatar todo eso y mostrarlo en, eh, pues en las redes. no Estamos con mi programa los jueves, de 5 a 6 de la tarde, eh, vía Facebook, en vivo por la página de Televisora Jalisco. Normalmente mm. yo se los pongo en mi página que es Marta Mendoza y en la página de Tlamantli yo le pongo ahí. Estamos en vivo, nada más es cuestión de picar de darle click ahí a Televisora Jalisco de 5 a 6 de la tarde para que vean y conozcan lo que estamos haciendo en arte y cultura en Guadalajara. También se quedan todos los programas grabados en YouTube. Pueden buscarnos en YouTube Televisora Jalisco Tlamantli. Y también pues estamos haciendo escribiendo cosas tan padres, tan bonitas, me gustan muchísimo los cuentos, los relatos y estoy incursionando en esta onda de los relatos un poco de terror, de suspenso, Uy, que yo no había entrado en ese yo, yo, yo era Eso soy muy, muy temerosa, sí, fíjate que soy muy temerosa todo lo que es terror o todo lo que es miedo, soy muy muy miedosa y no creía yo que me apasionara tanto. Eh, cuando empecé a escribir fue como un reto. Fue como que a ver, a que no puedes. Y este y pude y me gustó. Entonces este he wow. estado en todo esto y también ya estamos ahorita pues entrando en el área infantil. Soy educadora, entonces estamos ya entrando, ya estoy con mi primer libro eh, historia y cuento infantil y para, con actividades para colorear para todo esto busquenos vamos a estar en la feria del libro con muchas muchas actividades y talleres para que nos busquen ah, mirá, mirá, mirá. Que es, es una probadita de, de, de, de lo, lo que, de que hace maata mil <risa> lo que se puede contar <risa> porque también hay otras cosas, cosas que no se pueden contar ah, sí. ahí está Manuel, ahí está Manuel ah, bueno, después entrevistaremos a Manuel por para favor Manuel, ¿te puedes tapar los oídos? sí, por favor, ¿Y porque los ojos no ojos saben yo no sé, uh, sí. no sé, no sé, no sé no, no, no creo que necesite Manuel tenemos ¿vale? otras que, ay, sufrimos Pero bueno, okay, era un programa serio, ¿verdad? ¿Verdad, María Purísima? Sí, tengo el con okay, señor <risa> <risa> Bien, y ahora pues bueno, vamos a preguntarle Betty Vázquez, del manicomio de las letras. Y vaya Betty, bienvenida. Sin más, gracias. Platícanos aquí a todos las personas que están aquí escuchándonos, viéndonos. ¿Qué haces? Bueno, ¿Qué me yo me, me hago, hago media... media... Y, pues, me censuraron y pues, ¿no? de referencia me las palabras ¿no? no, la verdad es que estoy muy contenta de volver a retomar esta actividad mía Que por cuestiones personales, por cuestiones pues, humanas Fuera de lo que uno puede hacer, deje de hacer sin embargo, bueno, pues creo que toda esta experiencia de haberme ido un rato de la radio, de la escritura, de todo, me ha enseñado a fortalecerme como ser humano, como mujer, como valorar sobre todo esto que yo hacía, ¿no? ¿Qué era lo que yo hacía? Bueno, primeramente, como escritora eh, desde chiquilla, que empecé con esto de la escritura eh, de manera, por así que autodidacta, ¿sí? desde un principio como una cataxis propia de mi vida, ¿no? De la locura que llevo desde que soy niña, del ser la oveja negra, de las experiencias vividas, de lo propio. Y bueno, ahora de cucaracha de templo, y la... ¿verdad? De este... Aquí hay algunos pasos y a veces que me dicen que, que soy pucaracheta, pero yo les digo, bueno, es que las pucarachas son lo que va a vivir una guerra nuclear. <risa> sí, es cierto. ¿verdad? Es ¿verdad? ¿Sí es es cierto. Pues yo ya me estoy preparando, ¿verdad? Esa es no estoy <risa> digo, la idea, ¿verdad? Fuera de eso, que la verdad es algo que le agradezco mucho a mi padre de Dios claro. y a ustedes que me hacen esta invitación a las cuales... Habíamos estado postergando, sí, claro. sí porque por una cosa por otra, por lo mamá, por lo de mis hijos, papá y que aquí que allá. Pero yo creo que hoy comprendo que uno en la vida siempre tiene que hacer el tiempo para ser lo quiere, ¿no? Y eso sí. no lo valoraba hasta hoy. Hoy valoro cada escritura, cada momento, cada mensaje que en lugar de debilitarme me hace cada día más fuerte, ¿no? Y este... Sobre todo, por ver a lo mío, el manicomio, ¿sí? Ahora estoy ya trabajando, Dios quiera, y me dé la oportunidad de culminar mi primer libro, que a veces uno crey, creyendo en el perfeccionismo, que realmente yo no sé en qué pensaba, que ahora no, no, no, no. y eso siempre sí, bueno, no. Y tengo infinidad de cosas que tenía ahí guardadas, ¿no? Entonces estaba, bueno, ¿qué hago? Mi notas de medianoche, eh, mi... Tantas colecciones que tengo, sí, porque tengo de verdad, así Dios, alrededor de nueve colecciones para hacer nueve libros de un fregazo, decidí hacer uno completamente nuevo, del cual ya estoy más avanzada y que es en lugar de El Manicomio de las Letras, que se el con el que me día conoce. ¿Cuántos años en El Manicomio de las Letras con el radio? Ahí vigente a, a, siete. Es Andrómeda ahorita, que ya, ahora porque es antes fue Acrópolis. Acrópolis así es. Pues, ¿Siete? 7 años y pienso retomarlos si este año este ya me estoy preparando también para eso, retomar el manicomio de aletas como programa de radio que lo sigo haciendo pero de manera personal en vivo a través de mi página de Facebook, a través del grupo donde ahí he tenido la oportunidad y al menos tener ese puente, ese puente entre lo que me gusta hacer que es más que nada que escribir, dar a conocer los nuevos talentos Esa es mi tarea porque para mí es una satisfacción tan grande el ver como muchos de ustedes y muchos cantantes y muchos este que no estaban conocidos a través del manicomio salieron a la luz y eso es algo que sí puedo eh, darles gracias a Dios y a mí por esa, porque hay que darse unas gracias ¿no? también, sí, claro, hay que darse, claro, claro. darse unas gracias más. también, ¿no? A, a ese esfuerzo, porque a Dios dando, dicen? a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? sí, entonces así. es una satisfacción encontrarte a gente que luego dice, qué onda, que gusto verla, maestra, maestra ni soy, perdón, seré maestra, y eso si sí soy, maestra, ¿verdad? maestra de la casa, de ladrillo y todo, ¿no? porque uno como ama de casa es todólogo, sí, así es, así es. es. Y, y bueno, bien. pues ya para no hacer las más largas, mi próximo proyecto, si Dios me abrió licencia, no va a ser el manicomio a letras, sino del manicomio a las es letras. La gusta, ¿Sí? Sí. Ah. Ah, entonces, ¡A punto de sí. graduarse! Y, y sí. gracias a Dios, Dios este, por ejemplo, o sea, estoy en muchísimas apologías no, he participado, ha pasado en momentos eh, en los encuentros internacionales de poesía. Soy embajadora cultural de la Academia de Teatral Latinoamericana gracias a Odette Méndez, que es una mujer tremenda, ¿no?, imparable. Y este viernes justo en el Museo López-Mortillo, recién tratando, ojalá puedan acompañarnos, a la presentación de Mujeres del Capo, Nado 3. Donde de, de hecho, le comentaba no a Esme que ese día va a haber muchos eventos. Muchos eventos sí, muchos cada eventos. Sí. Pero vayan con nosotros. Sí, sí, sí, yo, pero yo, pero bueno. Y de ahí se todos los... Yo comenté a, a Esme, digo, mi salida el viernes depende de, de mi guardia. Entonces, si no hay guardia, yo salgo a acompañar mucho con ellos. Si hay guardia, pues... ¿Pero tú cuáles son No, yo no. <risa> tengo una enfermita. Ah, ok. Ahí, me dejó ¿Qué más quieren saber de nosotros? Y a ver, ¿la esperta desnudar acá? No, no, yo, yo te escucho, Betty, te escucho a ti también, Marta, y yo veo detrás de, de todo lo que nos comunican, pues, todos seres humanos muy pues, sensibles, porque, digo, hay que ser conscientes de que nos llaman poetas o nos llaman escritores porque escribimos, y yo no tengo ninguna instrucción académica, estoy estudiando Continuar con una licenciatura, primeramente Dios, me está costando un blanquillo y la mitad de otro, por no decir... Pero tú no tienes, ¿por qué no te pones falda? Te ah, no digas nada, no Bueno, acaban de descubrir mi secreto, que tengo dos grandes ovarios Dos grandes o varios, ¿qué importa? Sí, bueno, y entonces sí me gustaría que nos platicara por qué... Betty, el nombre del Manicomio de las Letras. El Manicomio de las Letras. ¿Y por letras? qué tu proyecto se llama Del Manicomio a las, las Letras? Sí, bueno, vamos con el primero. Eh, yo era ya escucha de Acropolis Radio, que fue la, la radio pionera por internet, Ajá. a nivel, ahora sí que latinoamericano, una sí. con muy reconocida en el sentido de que, pues sí estamos, y siguen en los primeros lugares, a pesar de que se cambió el nombre ahora a Adro de la Radio, realmente en el gusto de la gente ha sido una respuesta increíble y yo era una agua eh, el escucha del de, de programa a través de lucicia gonzález y decésar vázquez en ese entonces quienes eran los directores creadores junto, con otras dos personas los nombres que tuvieron la idea de hacer una radio primero musicalmente no hace 12 años, años 13 años Entonces, eh, de repente a Patricia le gustaba mucho la escritura, Patricia González. Y ella dijo, pues vamos metiéndole poesía. Y empezaron las radios de pues sí música y todo, ¿no? Entonces, yo, pues sí, vamos haciendo una radio incluyendo a, a la poesía, al que narra, al que, al que tiene ganas de presentar un proyecto sin tener esa... Eh, pues eh, ahora sí que es um, aprendizaje de conocimiento a través de la escuela, sino que cualquiera que sintiera que podía escribir, lo dijera. Pues yo ahí estaba calladita, como escuché, echando porras, sintiando otro programa y me dedicaba al otro y así. Y un día dijo, y oye, ¿y por qué ya mejor no haces radio? Y yo, Alga, la Virgen Santa, yo me hubiera salido en la radio, ¿verdad? No, que? ni siquiera sé cómo o qué, cómo se aprende o qué, qué. No, no, mira, bien fácil, yo te conecto vía Zoom, porque está en Estados Unidos, este la plataforma, y, y tú desde tu casa, te pongo un tú desde tu casa haces. Sí, sí. ¿Ah, pues bueno, enséñame. Bueno, tuve la clase vía Zoom, me pone un día dice, ¿qué crees? sale hoy? ¿cómo crees? ¿Cómo quieres que ponen tu programa? No, no me jodas. ¿Cómo que qué? No, ni siquiera tengo nombre, yo parezco un pinche manicomio. Y, <risa> ¡Manicomio! Y, eh, ¡Ay, ya sé cómo! El manicomio de los metros. Pues lo encontró. Porque realmente yo no tenía una estructura como persona, como locutora, nada, uh -huh. nada, nada. Y me aventó alrededor. Me acuerdo que me escribían por un lado, me escribían por el otro, y yo así con el Dejé abierto el micrófono, se me olvidaban las cosas, Y bueno, era una cucacha en que para allá, para acá, me subaba la axila a la mano, y, y, y, y, y saludos a fulano, y yo, pues que aquí alcanza a leer que hay saludos a Mangano, y que, bueno, hasta que, era un caos, ponía la música, no sé, era un manicomio verdadero, y de, de sucesos, y se quedó, se quedó. Así ya fue, del baricomio, hice mi grupo, fui asentándome, fui tomando, porque yo lo que sí me ha dado Dios ese don, ese talento de aprender a través de las herramientas que me llegan, pero sobre todo de los demás. He aprendido muchísimo de la gente que escucho, de la gente que sabe, de la gente que me ha abierto sus puertas y que luego, gracias a mi papá, que es de donde sigo mis respetos, ¿verdad?, que un día sí también quiere venir por aquí. este eh, Mi papá tiene, hoy, en este año, cumplió 88 años, y él es una persona que sigue estudiando, que sigue dirigente, sigue enseñando libros, sigue estudiando, que ha ganado muchos premios, y es sobre todo el ser humano más humilde que ustedes pueden imaginar. Entonces, él me abre las puertas a una élite donde pocos entran que es la de las maestrías y la gente que, pues hasta ahora sí por los renombres con que son San Carmen, eh, Villoro, Silvia Quesada, eh, pues todo esa sí. elite. elite, así la sí. los de sí. la sí. sí. sí. elite. Es todo ese elite que me abre la puerta sí. y de pues alguna maestro, manera maestro, ahí pero... comencé ahora sí a estudiar con el maestro Sousa. ¿Muchas okay. pedos? Sí, un saludo. ¿Sí? sí. ¿Jorge? Jorge ¿Qué? ¿Por qué le mandan...? ¡Todos mandan ah. esos, pues! A todos sí iba, a todísimo, bueno. ¡Jorge, qué bonísimo! ¡Jorge, qué bonísimo! ¡Pero las chicas! Carlos, ¡Ah! ¡Pero lo... la las chicas! ¡Pero las las chicas! ¡Pero sí, sí, las sí, chicas! ¡Pero las chicas! ¡Pero Me abro la puerta y uno descubre que hay grandes seres humanos, ¿no? Independientemente de la élite en la que se encierra la poesía y todavía, sí, y no nada más la poesía, la música, sí, sí, eh, sí. la radio, Todo na, no? sí. entonces yo digo, bueno, yo voy a estudiar, pero también quiero abrir la puerta a quienes como yo, no lo tenían, y papá me abrió ese mundo, a través de él, comencé a hacer un diplomado con el maestro Jorge Sousa, y empecé a sacar aquello que yo escribía desde que era niña, no y que titulé como mi primer este conjunto esquizofránico, Ay, y luego no. ajá, de ahí ya viene la esquizobrene de ahí ya viene el trance de medianoche jugulares del alma porque eh, tienes unas letras glosio. muy eróticas no, tiene letras de tiene mujer, mujer? Sí. <risa> hubo un tiempo de vida que si me gustaba lo calito, y como te río este... ya no te gustan los lo calitos no, mi no, ahora no, no ahora ya nomás este, en camino se oye pero <risa> bueno, ya no lo hago larga Y del manicomio de las letras, porque en ese caminar de ahora con mi madre, pues me encuentro con un personaje que hoy inspira mis letras, que medio... Yeah. Okay. Bueno, ¡Oh! sabemos que hace apenas unos días, no sé, una semana, muy poquito tiempo La mamá de Betty, pues, trascendió, trascendió Pero bueno, ella parece que nuestras madres, a las que ya no la tenemos eh, Pareciera que no están con nosotros, pero ellos siguen, pero sí, siguen vivas aquí. en el ADN Nadie de nuestros eres. hijos, de nuestros hermanos de nuestros sobrinos, siguen vivas en nosotros mismos, porque nosotros somos somos ellas, aunque Así ellas es. ya no estén aquí. Uh -huh. Y ya, eso es, viene el señor, que se aparece, y me da esa oportunidad de, de salir de ese manicomio a establecerme ya con alguien uh -huh. que me gusta una catarsis, porque lo mío siempre ha sido catarsis, se los... Prometo que nunca he sido así de como de... Voy a hacer esto. Voy a ¿verdad? hacer esto, voy a escribir. Por encargo, ¿no? como por encargo. ¿no? Ándale, okay. así es. Escribo, digo, hablo lo que siento. A veces muy así. A veces sí lo trabajo. A veces dejo que se siente. Y hay veces que leo y reto muy digo, ¿A chingos hice <risa> <Sí, risa> sí, Ay, sí carajo. ¿Cuándo eh. fue? No, no, no, no, no, ¿eh? Sí, o sea, no, no es, o sea, es sí. cierto, a sí. lo mejor los lo detalles porque lo vas viendo Y y este, y es cuando digo, bueno, ¿por qué no me puedo creer que sí escribo? Qué bonito me quedó, Chile. ¡Ay, ¿Ah, qué bonito! Sí. Como sí, dices tú, conocemos. o sea, con sí. esa eh, seguridad que dices, ¿por qué no abrazarme? ¿Por qué bueno, no creerme? Claro, claro. Que también puedo, ¿no? Aquí claro, claro, claro. que claro. estamos aquí, sí, que bien, lo vamos a hacer. Claro. Claro, claro. Y eso claro. es lo que hoy Aquí retomó y ustedes tienen, ¿no? así que, aunque no lo crean, después de muchos largos tiempos, este pues da la oportunidad de volver. Así que aquí abro de nuevo ¿De mi, mi, mi rondad Mira, Betty, eh, Tercia de Reinas es, es tu casa. Somos Irma, Esme y yo, mm, carnalitas. Sí peludas carnes, y pelu sí, yo creo que somos, estamos abiertos para todo que, que quiera una entrevista, pero sobre todo para que nuestro aprecio, nuestro cariño, claro, nuestra, nuestra admiración, como palentación de las Nuestro, nuestro siente, abrazo cariño. Se sienta para el marquita, ¿verdad? Sí, sí. sí, se sienta, sí. familia. Somos una familia. Sí. Somos sí. una gran sí. familia. Sí. Sí tanto compañeros y compañeras, somos una gran familia, mm -hmm. La verdad, así me siento yo. Así es, una gran familia de personas hermanas, amigas, confidentes, en lo que escribimos, ¿no? sí. Sí. No, no, no, no. Sí, pero es. pero bueno, y clamante, a ver platícanos como ah, comienza, también... que significa por dónde va, sí, donde sí, se surge sí, sí, esa la idea, la, la inspiración favor. divina sí, de decir divina. que clamante eh, todo eso ver, primero, primero déjenme les platico que también surge como una casualidad resulta que no puedo decir nombres no quiero decir nombres, pero okay. eh, un compañero y me invita sí, a participar en un programa sí, sí, y fíjense que me están invitando que hagamos un programa en Televisora Jalisco. Este, ¿Cómo ves? Porque eh, estábamos este, haciendo cosas de lectura, musicalizando también en Juan Manuel. Pero entonces este entra, eh, va a Televisora Jalisco y dice, oye, ¿cómo ves? Si hacemos un programa tuyo juntos y este, invitamos gente. Y se va a llamar gente extraña. Que queda perfecto. Eh, claro, yo jamás había hecho nada como esto, ¿no? Nada, o sea, extraño, nada ¿eh? extraño, Nada extraño. Nada extraño, lo, lo menos mismo, con gente. gente extraña. Entonces, nada resulta extraño. que, es este, ándale pues, que, que, que pasa, damos el primer programa y, y cae muy bien, ¿no? Uh -huh. Pero él se enoja. No sé por qué, lo, sí sé, pero no le puedo decir. Okay. Entonces, este, ándale uh -huh. pues, eh, me dice el de la televisión le dije, ¿sabes qué? Pues ya no vamos a estar juntos, este, vamos a separar, vamos a separar el, el, el solito y me dice el, el dueño de la televisora el licenciado Jesús Flores me dice sí, es que pues hazte tú uno sola yo dije, yo sola pero yo que voy a hacer sola o sea yo jamás había hecho nada no si andale riéndote yo nosotros en viaje recuerdo que estábamos en, en Colima Manuel y yo y, y cómo le voy a poner el programa es que col y ya era martes y era el miércoles no y yo cómo le voy a programar o sea, no, no no no tenía ni idea ni idea de qué iba a pasar se lo pones al único que tenga que ver ah, no, con ardico pero sabes que se le da algo alguna palabra corta Y, y se me antoja que sea un náhuatl. Porque Manuel, Manuel trabaja en educación indígena. Entonces le dije, ¿qué tal que le preguntamos a alguien, a alguien de tus maestros conocidos, algo que tenga que ver con arte y cultura? Y me dice, ahora le sale. Y le preguntamos al maestro Alejandro, saludos maestro. Alejandro. Saludos maestro. Entonces Alejandro Hernández se maestro. Y eres amante náhuatl, es nativo, nacido. Ya. Entonces, este me dice, sabes que los Tlamantliníme eran como las personas, no como sabios, no sacerdotes, como sabios que trajeron la cultura a, a los, a los este, nativos. Ellos trajeron todo esto de los instrumentos autóctonos, empezaron a crear, que con piedritas, que genial, las hojitas así genial y ellos empezaron a entrar con todo esto de la cultura y traían cultura a los, a los que estaban ahí que estaban y les llamaban podemos hacer el nombre un poco más corto y que tenga, o sea que no es un significado tal cual, porque no significa arte y cultura como tal, pero lo que hicimos fue un poco Ajá. como reducir la palabra, pero enfocado a y cultura. Por eso se llama Tramantril, y lo que yo quería hacer, pues era enfocarme en eso como lo que ya les decía, traer, mostrar al mundo, porque yo decía, es que Facebook, YouTube, y todas estas plataformas que los chavos, y ahora no tan chavos, vemos pues lo ven en todos lados sí, sí, sí. Ah, claro. Entonces, que nos conozcan ¿no? que sepan sí, claro. donde es Guadalajara que hay en Guadalajara ¿Qué que hacen? se hace en Guadalajara quienes son nuevos y como somos sí. porque también somos personas muy cálidas y también somos personas que no, no somos eh, no estamos aquí para ni para aplastarnos ni para pisarnos no, no, no, no, estamos para apoyarnos y para sacarnos adelante no para salir a flote Tantas, personas, tantas cosas que podemos hacer juntos aquí, ¿no? que no nos dividan exactamente entonces eso fue y de ahí viene Tramal y también fue de ahí. una casualidad salió y ya tenemos tres años Tres anys el yeah. Así wow. es. Muy bien. Haciendo, mostrando arte y cultura. Y la creación de tu drama. Ah, los jueves. Los yo. jueves. <ríe> sí. Todo lo, acaba de estar Paco Padilla la semana ah, sí, pasada. La semana hace dos semana pasada. semanas estuvo Paco Padilla con nosotros. He estado... Japón, este... Gerardón Ciso, Gerardón Ciso, Carla Mora, muchos músicos, trovadores, ¡vamos! ¡Pastamos nosotras! ¡Pastamos nosotras! ¡Pastamos nosotras! un pillón! ¡Y un comodín! un comodín! ¡Y un manicomio! ¡Y ¿Dónde quedó Telcia de Reynes? manicomio! Así se, acabaron, se acabaron por favor vaya pues mira vaya. que las casualidades han sido provechosas sí, sí. Y, digo, le hemos sacado provecho sí, de eso se trata claro, sí. claro. de tomar esas oportunidades a la doctora, la doctora Silvia Quesada ya, fue ya pronto va a estar Raúl también vaya, wow, no. busquen todos los programas en vivo los jueves es vía Facebook por la página de Televisora Jalisco y en YouTube busquen Televisora Jalisco trama entry ahí están todos los programas ahí pueden ver a todos ah, los chidos wow. eh mm -hmm. que han estado pintores, escritores, músicos, eh, obras de teatro, teatro. Que tú dices o sea, a la, maestra, a la Marta, maestra Marta Morales, Marta Morales que wow. estuvo con nosotros. No, no, no, una cosa maravillosa Vaya lleva a llevar a Adriana Bundis también Sí, ya no, Ay, próximamente la no mejor Así es, Y luego pasa Fernando, semana. mira Allá está, está, está Fernando Conózcanos, búsquenos Porque de verdad sí es es muy padre Cuando la gente te, te conoce y te reconoce sí, claro. Todo esto que estás haciendo Así es, Así es Yo les platico Mi papá me acaba de hacer un regalazo Porque el día de mañana eh, vamos a estar por ahí en Punto de San Pablo Haciendo un diplomado de prosa poética con la maestra Silvia que Ah, sale. padre Sí, ah, sí hace ah, nada, ya, ya uh -huh. sí, se se tiempo, ¿eh? sí, en el piso 20, creo En el piso 20, exacto A veces no tiemblo porque yo soy bien, este yo, Dos como eres. Veo ¿Sí? las alturas. Llegan sí, sí. sí, no, no, no, yo yo tengo un, una no. fobia, No sé de dónde me viene, que no me puedo ni arrimar así porque en cuando luego sí, ay, joder. Yo me estoy voltao aquí. Pero bueno. Y es un regalazo, digo, para mí, es lo que les digo, pues gracias a Dios cuento con esa palancota ahí en casa todavía. Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. ¿Verdad? Y, qué bueno. Y, y, la verdad me da un a gusto. Dios me da hoy también un regalazo de estar aquí. Pues aquí, en de... Creo que también vas a estar por ahí participando en el aniversario del colectivo Ayamnarte, ¿verdad? También, ¿También este, trabajando? en la colectura o en lo eh, leyendo. Eh, en lo que mm -hmm. yo pueda ya le dije ahí mm -hmm. a doña Irma León que sí, se ya te note de sumar, desumar, ¿no? Claro. Porque yo creo que ahorita estamos pasando una etapa mm -hmm. así donde todos están está mm rindiendo. -hmm. Y acuérdate que dice, eh, eh, eh, eh, tu mm -hmm. Bueno, divide y vencerás divide y vencerás ¿Verdad? divide y, vencerás. y este y es cierto estamos más separados unos de nosotros ¿no? fíjate que el ser humano hace ratito hablaba con alguien y yo le decía que el ser humano tenemos dentro la luz y la oscuridad ¿no Así es. y uno decide en el momento fuerza? que tienes un problema obvio que te enojas y dices cosas o te pones triste Y pues si dejas que de paso esa oscuridad, es uno escapa de todo, sí. pero también si eres consciente de, dices, no, es que esto no está bien, Entonces, sí, así puedes es. remediar y... y así puedes es. balancear, puedes balancear. Sí, es que la idea es este, mm. no ser solamente el, el que prende la antorcha para hacer luz de otros, ¿no? sino ser la antorcha que ha lugar a nosotros, claro. y yo creo que esa ascesis es la que hay que dar, porque hay dos ascesis que están hablando de eso, ¿no? una buena, que es donde no vas a dejar de sufrir, y vas a tener tus pros, tus contras, tus corajes, sí. tus, tus seros, tu, todo, todo. todo, todo claro, pero claro. todo eso es porque somos seres humanos, pero es un y aprendizaje. aprendizaje, y como bien dices tú, pero que vas a hacer con eso que aprendes? Sí. O sea, sentarte, lamentarte, tener miedos, este, no, no, lacerarte, no, no, no, no. ¿verdad? No. no. Al momento sufres. Sí, claro. Y te laceras porque el dolor te hace sentir eso. Pero ya que y lo también pasas. Madre, también va sí, un rato. Rato. Vale, ratito. Pásalo un ratito, pero ya. Le dije a uno de mis hijos, yo también tengo derecho a enojarme. Claro. Ah, claro. Luego lo digo. Pues sí, pues, luego les cuento cuál es el show de ese, pero es el yo motivo? también tengo derecho a enojarme. Y ya estuvo bueno, chingao, así les dije, ¿va? Sí, Bien, sí así es, sí, así sí es. Es. Yo tengo derecho a hablarle a mi novio nada más si cumpleaños. Le ¿Ah, cabrón? ¿Tú ya tienes enojo? No, no tengo, que era mi marido, que no descanse. ¿Ya se murió? Sí, eso mucho, por Dios. Este, eh, la verdad es que Oye, yo, yo, ¿sí? yo le hablaba a sus cumpleaños solamente para visitar, porque era lo único que cumplía. ¿Saben algo, algo que me gusta de, de Betty, eh, yo he escuchado sus programas, pero ella está haciendo radio, pero ella involucra a sus pequeños. Ah, sí. Y Saulo, por ahí hay una canción que, que cantan y el Saulo le secula. Sí, la sin calzones, sin calzones. Y... <risa> o sea, vete y canta, vete y y Saulo dice ver, sin, calzones, ver, sin, calzones, ver, sin calzones. A ver, a ver, a ver. A ver empezamos a ver, la desnudencia. A ver, ustedes van a decir y sin Nosotros calzones, decimos sin calzones, sin calzones. Ver, ¿no? Ok, es la primera dicen sin chicas, calzones, sin calzones, okay. y la segunda con caca, con caca, con caca, con caca. Bueno, va. Empezamos. Ay, bueno, no corran, me voy a contar. ¿Cuál se llamaba y lo apodaban charrasqueados? Sí, sin calzones, calzones, sin calzones, sin Era valiente y arriesgado en el amor. Con caca, con <risa> Mujeres más bonitas se llevaba Sin calzones, sin calzones De aquellos campos no creaban una flor nada, Con, con Un día domingo que se andaba emborrachando Sin calzones, sin calzones A la cantina le corrieron a avisar Con caca, con caca, con caca y andan buscando casión, sí, sí, casión. Casión, son muchos hombres no te vayan a matar bueno pues esa era más o la Ay, Ay, el no. de este concepto eso ha sido un programa de, de, de, de risoterapia y este ahí Ay, en la, en la, saludos aulo por eso no nos toman en serio sí el es. es el geólogo la, censura, la, censura, la, censura, la ¿de censura ¿de censura? Sí. Sí. ¿Ya ¿Sí existe No. no. no. Ah, sí, es morir. que no o se domó, sabe qué le digo la censura. O sea, la censura. No la censura es? de esa, ¡Ah! el micrófono. Y ahí, y ahí tenemos allá y ahí hay mucha Sáquenlos del aire, ¿sáquenlo? ¿sáquenlo? Esto lo está pervirtiendo allá ahí. Ah, ¿Para qué? Que, a a ver. Dios nos hace nos, asa, nos juntamos, ¿verdad? Bueno, sí, sí. bueno, es que Tercia de Reinas no es un programa para estar aquí toda seria no, no, no, tenemos formante. que liberar el estrés sí. De eso se trata, de compartir, de Ay. convivir, de reírnos, de desnudarnos De hablar lo que, lo que hacemos, lo que somos, lo que queremos, de expresarnos Y bueno... Aquí estamos, en Presidiano Sánchez 15 en la rueda cartonera, Radio Carton, no se les olvide, busquen el podcast en Radio Carton, este programa está en vivo, pero queda el podcast ahí. Así, Así es. Tú, Martita, ¿tú cuál no, no, no, yo, yo, yo no canto. ¿Qué no, tal no, cantar las gancheras? Yo quisiera cantar como tú, pero no canto. Oh, no, yo tampoco canto, yo tampoco canto. No, fuimos, fuimos un coro completo. Sí, éramos sí, sin no, canzones, sin no, canzones. <risa> con caca y con gaga, pero... A <risa> <cante> y cante. <risa> Exactamente. No, no, y nos quedó muy bien. A mí me gustaría, <risa> pues, este, <risa> no sé cuánto tiempo tenemos todavía, no me pero tenemos. me gustaría que pl nos platicaras, Marta, o nos contaras así de lo que te puede ser un cuento pequeñito. Ajá, ¿sí? Y claro. luego Betty que nos dejara claro. algo también. Un, algo, nos ¿eh? compartan de, algo de, de lo que, para que hacen. Para que quede aquí. Claro fíjate que, que tienes preparada no, no, para que nos no espérate yo ahorita no se preparo, se preparo <risa> mi reina ella está preparada vale. bueno, yo le dije es que pero puede ser sí, una poesía sí. puede ser yo, yo, yo más bien escribo relatos yo, relato. yo lo que hago es escribir relatos relatos cortos porque fíjate que yo también me he enfocado mucho y he tratado mucho de, de traer a la gente que no le gusta tanto leer que no le gusta tanto eh, la, la lectura ven el libro de 500 de 300 años no? si lo ves así y ¿no? dices que <risa> imagínate, entonces lo que he hecho es eso escribir cuentos cortos, historias cortas relatos pequeños para, qué? para que la gente tenga un principio, un fin, punto y luego ya te duermes, te vas a la cama te duermes y este y pones no sé otro otro cuento, otro relato, principio y fin. Punto, incluso también busquen en YouTube, por ahí tengo un cuentito muy padre que se llama El gallo y el ratón, que no, tiene no, que no, va bueno. a muy eso. simpático, <risa> este porque trata de uno de los múltiples y muchísimos cuentos que digo pleitos que tenían mis abuelos porque a mí me criaron los abuelos. Uh -huh. Entonces, este en todas estas estas cosas Anecdotas. y pláticas y anécdotas que uh -huh. tenía con mis abuelos Ese fue uno de los pleitos, un gallo y un ratón. Wow. Una, no, y era una placa de ratones, Así entonces es muy divertido, buenísimo. búsquenlo. Buenísimo, el... buenísimo, buenísimo. Fíjate que es eso no es nomás Que te crias con tus abuelos. Buenísimo, buenísimo. ¿Es sí, que eso que te crias con tus abuelos, buenísimo. Buenísimo. Buenísimo. Sí, que bueno. abuelos Creo que ya bueno. estás sí, diciendo, sí. sí, ¿eh? Para que a mí preparando, para que a mí te vayan preparando. sabía que iba a traer eso. No, miren, lo que trajo Esmeralda, qué bonito. Este es Mujeres en Campo Minado 1. Este es el 1, vamos a presentar el 3, el, el próximo 31 de marzo, viernes, 31 a las 6 de Museo, la tarde. Museo López Portillo, este, no me sé el domicilio. Déjenme les cuento búsquenlo. que Marta, Betty y Yesme están en este libro sí de Mujeres en Campo Minado y el viernes se presentan en López Portillo. Sí, museo. A Ahí 7 de la noche o seis. a las 6 de la noche? Seis, ¿no? de, de la tarde, Proyección seis literaria seis de Angélica Domínguez Saludos Angélica Domínguez. Saludos Angélica. Que nos Angelica. estés sintonizando o no sintonices después. Mira, fíjate que qué curioso, estábamos hablando ahorita de nos, de las pérdidas un poco las mamás. Oh, sí, y bien. yo lo que escribí, ella ni me acordaba en este, <risa> en este libro tan bonito, en este en esta antología. Es la historia de mi madre justo cuando se está yendo. Justo cuando Ay, está. La está la en... la mi padre estaba la ya, la ya, ya la en el... Literal. En el hecho Ya ya por Ya por fin. Pasar a Entonces mi madre, ya delirando, plantea las últimas palabras que dijo. Se llama una vuelta al final del camino. Mi madre veía una huerta al final del camino. Decía, fíjense, he tenido la oportunidad que la vida me ha brindado de permanecer al lado de varias personas en este proceso tan difícil al que llamamos muerte. A pesar de que sabemos que es la experiencia final de todos los organismos vivientes, no es muy fácil enfrentarla. Cuando la tenemos cerca, es muy difícil. Es tan universal que hasta la tomamos como un humor, hacemos bromas y nos reímos de ella. La muerte no es otra cosa que el fin o el término de algo, ya sea una forma en una forma tranquila o una dolorosa, pero todos nos vamos a llegar a ello. Normalmente la gente que está en ese proceso ve a sus seres queridos que se han adelantado como vienen a recibirlos desde la muerte con alegría y cariño sienten ese abrazo y su calor cuando pasan del otro lado pero el caso de mi madre fue diferente ella no vio ni a su madre ni a su padre venir por ella me describió de una manera casi poética el paisaje que la esperaba me tomó de la mano fuerte y me dijo hija, ¿puedes ver esa cascada que cae en el río? me lo dijo tan emocionante Se dibujaba un arco iris claramente en la brisa. ¿La puedes ver? me decía. No, madre, yo a mí no me es posible verlo. Yo le contesté ya con los ojos rasados. ¡Qué lástima! Sería maravilloso que pudieras ver y sentir el pasto en tus pies. Me platicaba con emoción, pero ya con la mirada perdida. Yo le preguntaba, madre, ¿te duele algo? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que me puede doler algo estando aquí? Lo único que siento es una gran satisfacción y alegría. No sé si esto es lo más cerca del paraíso. Mira esas manzanas, las sandías, el agua fresca del río y este sabor a felicidad que cada una de estas guayabas me da. Me lo decía con una sonrisa jamás vista en sus labios. Viniendo de una familia tradicional con 12 hermanos, mi madre fue la quinta y la primera mujer en su familia. Gracias a esto, su instinto maternal se extinguió por completo. Y mi hermana y yo solo fuimos un error de la naturaleza, ya decía. Atendió en las labores del hogar a sus hermanos mayores y cuidó de los pequeños. Pasaba los días añorando salir de esa situación en la que se encontraba sin haberlo pedido. A los 17 años encontró este escaparate que tanto había buscado. La única tía que tenía le estaba dando la oportunidad de acompañarla por Plan Oregón como dama de compañía de una señora ya mayor en esa ciudad. Feliz por esta oportunidad convenció a sus padres que la dejaran ir y por fin llegó el día que cambió su vida y su destino para siempre. Aprendió inglés perfectamente Y estudió en una escuela de comercio la carrera de secretaria ejecutiva. Creció tanto profesionalmente que a los tres años regresó con una gran altivez y soberbia. Sabía que era hermosa e inteligente. Se hizo cargo junto con sus hermanos mayores de hacer prosperar a la familia tan grande que tenían. Se enamoró de un hombre atento y guapo y compartía mucho en común en el aspecto laboral. De esta relación, la siguió. Sin embargo, las cosas no salieron muy bien y ellos se separaron. Sus caminos se bifurcaron y jamás volvieron a saber uno del otro. Mi hermana nació en otras circunstancias. Mi madre se casó, pero no supo de tener tampoco ese matrimonio. Por una o por otra razón, terminó en divorcio, cuando mi hermana tenía tres años solamente. Así pues... Mi madre, con toda esta fuerza que tenía y tantas posibilidades, salió adelante. Sin embargo, otro gran reto estaba por venir. A los 30 años se le presentó una fuerte crisis de ansiedad, fue internada en un centro de rehabilitación y fue diagnosticada con esquizofrenia paranormal. Es un tipo de esquizofrenia muy frecuente en la mayor parte del mundo. En ella predominan los delirios relativamente estables, a menudo de tipo paranoico. De aquí en adelante, mi madre cambió por completo. Se volvió un poco insegura y pasiva, pero nunca dejó que esto la detuviera. Para seguir adelante con su vida, tenía una responsabilidad muy grande, que eran sus dos niñas. Cada que podía, trabajaba sin descanso para darnos a mí a mi hermana la mejor calidad de vida. Con la ayuda de mis abuelos, nos sacaron adelante y nos convertimos en guerreras de la vida también. Aprendimos a no rendirnos ante las adversidades y a enfrentar todo lo que se nos presente aerosamente y sin reservas. Sus últimos días, mi madre la pasó con mucha paz y armonía. Cuidó de su casa y de sus plantas. Estaba rodeada de las amigas de su colonia, las calles del fraccionamiento, al que le tenía mucho que tenía alrededor. Lo último que me dijo dentro de su delirio fue, ¿dónde están las limusas?" yo le dije lo que hicieron, Y tú hiciste muy buen trabajo. Mira, he llegado a una huerta. Por fin voy a poder descansar y beber de esa agua tan fresca. Respiro tranquilamente. Y poco a poco se quedó ¡Uf! Uh, ¡Qué intenso! Está hermosa y fuerte. Mira, todavía sí, o sea, me pasa que me emociono sí, porque eso lo viví con mamá. Y, y, y una mujer así o sea, que se enfermaba poquito, que se enfermaba y poquito que trabajaba. Pero ¿no? ahí anda, ahí no se dejaba. No se dejaba. Es que las mamás de antes eran hechas de doble. ¿no? Es como de triple. ¡Ja, ja, Sí, es cierto. Es tan sí, cierto. En las uñas se te remojamos es tanto que bueno, nos, nos hinchamos. Por esoido, ¿no? por eso. Digo, por eso y si esta tu proyecto es mono, así de chiquitito y cuadrado. Qué bárbaro, sí, qué raro. Bueno, sí, ahora bueno, escuchamos yo, a Betty Basketball. Aunque no lo pueda Por la foto, por favor. Hoy a, a, a trastatarme primero. <risa> ya, ya, este. Ya me retraso y luego insisto. Me, me retraso. Me retraso. <risa> me retraso. <risa> Están en mi web. Eh, sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, <risa> quiero darles una reinicia, porque lo acabo de escribir justo ahorita en el tren. Ah, ah, recién, preciécito. Sí, ¿no? Si todavía le falta algo, bueno, pero lo acabo de hacer en tren, se los prometo. Sí, voy y dice, que pensé que antes de ti nada había en este corazón fortuito nada había en el chillido amargo de la soledad temprita nada, en la noche abandonada de lunas y enlutada de estrellas no, nada había en mis sueños balazo en, te, en mi plena revolver en mi paso cansado nada, nada absolutamente nada entre mi alma y mi cuerpo hasta que presencia unipotente me miraste compasivo y abrazándome en el regazo paterno de tu corazón en mi depositaste tu fuego y fíjate. esa es la cosa ¿eh? así se los acabo ah. de decir porque ni siquiera lo publicado no la he ah, okay. y pues ya retomando lo de la madre de la madre este para este caso 3 dominado tres justamente escrito eh, esto que dice así, y esto a mamá también. Te vas. Esto aparecía sí. ahí. ¿Cómo es lo no? porque...? Vayan, está. vayan. Vayan a la presa sí, no dejen de ir. Te vas. Te vas en soledad, con la misma soledad en que llegaste. Te vas sin ataduras con la misma libertad con que naciste. Te vas en sueño en la realidad donde la muerte existe. Te vas mujer, te vas ala y ave, te vas nube y lluvia, vieja y sabia, pájaro y tino, madre e hija. Te vas bruja, divina, mujer piedra, mujer diamante, mujer divina. Te vas entera, te vas y yo me quedo mirándote ceniza en el polvo universo de los aires. Te vas con la frente en alto, con el pecho erguido, con la paz a cuestas y en la paz de del acertijo. Donde guarda su respuesta, con el mismo silencio resucita, alegando al ocio y me van a comer de no. ¡Ah, pues qué hermoso! ¡Ay, Ay qué, no, qué, qué hermoso! Estas mujeres sí. vienen a tocarme el alma, el corazón y yo toda toda me emociono. Uh -huh. Si es que uh -huh. si me ven por ahí que, que, que, que quiero llorar, no es eso. Es la emoción de escucharlas, de verdad que logran transmitir hermoso, ¿eh? en sus letras. Esa humanidad, sí, ese calor, ese cariño. Así es. Dichosas sus madres y su amor. Y dichosas ustedes y nosotras de estar sí, hoy en sí. Química, también sí. somos madres. No y no que... sí, claro que sí, sí, todas somos sí. madres. Y un desmadre. Somos, madre. madres. somos madres, valemos madres y bueno, de todos, y todo. Y nos vale, madre. vale madres. Y a Nos es sí. vale madres, Así ¿no? Es. Porque digo... A fin de cuentas por ahí he leído algo que Burgio había que decía este el valor de ser ama de casa, ¿no? Porque lo dicen, tú estás en la casa no sos nada, ¿ah no? no saben, no saben no psicóloga, doctora, enfermera ¿eh? acompañó a economista, economista. <risa> sobre todo eso es lo más importante fíjate que ahora mi, ya, no. mi hija apenas Contador. empezó a, empezó, Conta, ¿no? sí, empezó a trabajar apenas entonces yo <coughs> bueno, la chapaquilla ya compraba para compraba, compraba acá, compraba acá no, espérate Ya, ya, ¿Ya estás ganando dinero? Bueno, mitad de rata, mitad de luz, mitad de esto, sí, mitad sí, sí, de sí. Entonces, a ver hijita, ya llegó la A ver hijita, ya llegó la... Ay, hija, qué por el cable. Ay, hija, tata. Ay, ma. No más, no trabajo, va a pagar. Mira, sí. Así es. Así es Así es. Y ahora ya está muy caro el cable, que hay que comprar otro más barato ya. Cuando yo No se daba. Pues no se había fijado. Así Así es. y no pasa nada. Ay, no no tenemos nada. para eso y más <risa> así, es, así es la vida transcurre de paso a pasito lentamente el tiempo se va y hay que quedarnos con lo bonito de lo, todo lo que se nivele si hay cosas feas siempre Amén. tenemos que sacar tenemos que el aprendizaje ah, ahorita, pues ahorita son, son mujeres adultas amadas quizás abuelas, quizás no sí, pero yo sí quisiera saber un poquito cómo eran de niñas si si si, de eso se trata de, de reinas es tercia de reinas al y no es que se vayan a quitar los calzones o se vayan a quitar el vacío o a dar con si eso pensaban bueno, podemos ah, no. hacer una una, no, una orjipiesta he callado todo no el me... tiempo ah. No, no eso, aquí no te que hablar ¿cómo era Marta de adolescente, ¿cómo era Marta de joven? Pensaba que era una buena persona. Dice mi mamá que me descompuse cuando me divorcié. Porque era bien buena niña, me dijo, "Pues es que te pasó." ¿Sabes qué decía mi madre? Tú después de dejar Porque yo no era mal hablada Mira tu carita Mi hermana me dice Tú eres, Ay, ¿tú eres, no. tú eres Tu psicológica no. pues, pues, Mal hablada Así era, era muy tranquila La realidad es que era, era muy tranquila no, no, no, Muy no, no, obediente muy, te digo, Me criaron los abuelos entonces Mi abuela si era que te lanzaba la charla Te volteaba a ver Llegaba alguien y, y si había adultos en la sala te vas o sea aquí, aquí No te quedas Entonces si sí era muy pues te digo, criada por los abuelos sí fue mi formación muy estricta sí, sí, sí, claro. y muy este y nada de que me imagino abuela, que ahí abuelo, que llevaban los la eh, matriarcal, o sea, abuela sí, la que sí, tenía sí, definitivamente, siempre, y se traía mi, mi abuelo, y luego <risa> mi abuelo decía, hombre, ni que psicólogo, ni que nada ponle tres chanclas y verás como se, se le quita lo loco, que psicólogo ni que nada, entonces sí sí fui criada muy, muy así, de, forma estricta. de forma estricta pero, pero tan bonito, tan pues bonito a mis abuelos todas esas cosas que yo vivía y no, sí, la verdad, muy tranquila este me casé muy joven, me casé hace ocho años entonces, este, y sí de verdad, virgen pura y casta así, o sea, no me dejaban ir, no me dejaban ir sí, sí, sí, sí, exactamente es que en mi vida, ¿sabes qué? era uno educado de que tiene que uno mantenerse casta sí, sí, sí ni idea. Era, no, era, bueno, eran los... no, no, no, yo estoy arrepentida de eso. ¿Sí? Yo dije que tenido... Ibas ah, a misa y luego me, was me was was te mandaban chaperón, o sea, me, me, me tenía que ir, mi hermana no si sí, no no iba a ir. no no dejaban eso. salir. Y, y, y, y, es y es luego, este, a la es hora cierto. de echar novio, mi ah, abuela estaba tejiendo y el novio platicaba sí, con mi abuela y yo. Si hacía que tejía, mamá. O sea, mi abuela estaba platicando con el novio y yo así con... ¿Con qué brindas platicar? ¿Perdón? Ansiosa por su primer beso y luego qué, nada Ni la mano siquiera. Nada estuvo muy padre, me casé, tuve tres hijos, uh, tengo tuve cuatro, tengo tres porque yo no también se fue a esperar Feria de del otro lado y este, entonces ya ya son situaciones entonces, momento que, que momento viví muy bonitas, muy bonitas. Oh, oh, bonito, ahora, soy ahora soy, soy abuela, abuela. Ay, nada. Es, es otra, es otra etapa también hermosa no, no, mi nieto tiene nueve años Yo pensé que subió un bebe chiquitito. Aracelica. Aracelica Romínez. Así ah, sí, sí, sí, sí. sí. Aracelica. Ah, sí. ah, También está. Es está? Es que sí, no, sí, de la rosa subió un bebe chiquitito. Si sí, no, mi nieto no, tiene 9 años y ¿vale? tú el cuento que escribí, el cuento sí va a salir el 31 ah, sí, de abril. Sí, cierto, vale. pues sale el, el día del niño está enfocado en un poquito sus vivencias, sus aventuras y, y quiero hacer un, como una saga de Román y tal Román y la luna y Román ahorita se llama Román y el pirata Cojo porque son situaciones que a él... Que a él, que a él Ay Dios, eso, eso suena como... ¿Y si Cojo? ¿Y si, Cojo, loco es es me siento que yo veo de Qué la bolsa, es alegría este reperciones ¿Qué le pusiste al café? Entiendo pensando Algo tiene la bebida de Muchachos enfóquense en la mía. Esos frutos discúlpame, para cuando veo su programa que furman, espero que cuando lo vea yo tenga bastidísimo tu libro de es de de y, y el pirata así ah, lo dejamos <risa> el pues, pirata? Ah, okay. creo que ya este, estamos ya por cumplir. Falta que, que nos digas cómo eras de chiquita, ah, sí, cuenta cuenta es, en 3 En 3 minutos. En 3 minutos eh, eh, yo nací loca, me desarrollé loca y <risa> loca. Este, soy la más loca. Eh, bueno, la verdad es que yo nací siendo lojamega desde un principio. Sí, A ver, vete, vete. ¿Por, por qué es, es, es, sí, por qué porque, porque, Bueno. Eh, yo nací y mi mamá se llama Moredo. Pa mi soy la mayor, soy de Jerez, pues sí. Y lo más duro fue salir y ah. un buen rato en causa mía. Nací de ocho meses, un 1971, y fui una niña también creada bajo la estricta mano de la religión, y sí, este, al grado, llegó el punto en mi adolescencia, en mi adolescencia, en mi adolescencia, definitivamente, con una mamá que no le gustaba que sacáramos nueves, así que el decidido sacar un nueve era un terror, entonces, Bueno, gloria, gloria a Dios, confía en que nací en un lugar muy cariñoso, pocas horas los golpes, algunos los rebeles, como un castigo, porque siempre muy Pero triste, ganaste el pulso. Bien ganados. Empiezo a escribir a los ocho años, pero para mí, para mí, para mí pero eh, ya con ciertas situaciones en mi vida que, que sí vienen ya de la del nacimiento, la locura no me es de así nada más, viene con su título, con responsable así. Entonces, eh, revés de eh, soberbia, porque donde quiera eran los premios de lugar, premios de lugares, premio de este, premio del otro, premio de aquello, premio de te gustaba, sí, pues. Sí, así, pero bien pendejo era. Bien listo para ti, ¿Y pendeja para qué? Para el amor. Para el amor. Ah, así es. Entonces, luego de un trauma del primer novio, el que estaba seguro, hipermega, supermega o sea, enamorada, enamorada vive este país, ¿no? se casa con mi prima hermana. Entonces, ¡Ay, ay Dios, Entonces, Dios. una prima por ahí. Y, y eso llega a un punto en el que yo digo, Entonces, se acabó, ¿no? Se acabó con la fecha. No claro. Y la paga el que se pone. Entonces así, que iba a estar, la vi que jugué básquetbol toda mi vida. este Empecé la, a, desde niña administrativa hasta la selección nacional, del cultista, puntalos, cultista. Eh, me vi la adolescencia. La juventud, donde en la juventud adulta, y me pierdo en eso de las jornadas y Gracias a Dios retomo el camino, vuelvo, me meto a las letras, me meto a lo que es su cintura, me vienen mis cuatro hijos, que como yo les digo hijos, yo no escogí si es mayo, ustedes no mía, pero los amo, los adoro. Y eso me dijo, tú tienes sí, que sacarnos adelante, adelante. Eh, no, yo, yo, yo, yo, yo, ahí estoy, que con mis que mejor, hijos, quien no? era no, más no, no, no, adelante, pues no, no, me no, no, estuve en un no, no, puesto y no, bajé, de lo más grande y bueno, aquí fue, esa infancia feliz, la adolescencia rebelde, la juventud, yo, y ya ahora una madurez, en todos los aspectos, ¿no? En ser yo, en aprender, y crecer, y en haberme hecho más suerte, porque de estar arriba estoy abajo, así que a mí nadie me la cuenta, se las platico. Yo creo que ese camino es muy ah, preparado para los mercados. Y bueno, así, a ah, rápido. Es medio, a la, de, qué con, Bien, qué Híjole, nos hace cuarta horas de programa, ¿verdad? Sí, no, yo no, la es verdad. Que es, es, es, una, es muy interesante escucharlas es. no, y es, no, es. Como, como, es como meternos un, un poquito nosotros dentro de, de ustedes, de su corazón. El detrás del libro, el, ¿no? Sí, sí, sí. Detrás del libro. Detrás del libro. Pero igual quedamos abiertas para un segundo, ¿no? Un Claro, no. ah, claro sí, todas las ficciones sí. estaría, ya les dije, sí, decía venas en el manicomio. Ay, <risa> <Sí, risa> me claro. de Nos quedamos así como que pues muchas ahí se pegarlo, con muchas cosas que su camisa bueno, de fuerza. De hecho, por ahí subí un este un libro que estoy, es un audiolibro que estoy, estoy, no digo leyendo, estoy escuchando, y eso que tú decías ahorita, y lo que somos cada uno, me traía ese, eso que he estado escuchando, todo es un aprendizaje, todo, todo, quedarte con lo bueno, para crecer, así es. para poder ser feliz, hay que soltar lo que traemos cargado, que ya pasó, que no es nosotros y enfocarnos Lo que en el vuelo no será exactamente La? ah, bueno. Ay, pues, lamentablemente el final terminó el festival de hoy pronto volveremos con más inegal bueno pues pues Y esto la va a salir allí, para rato, este, allí, pero bueno, aquí así es, muchísimas gracias, nos quedamos con muchas picadas, cosas en ¿sí? el tincero. Pero Pero bueno, no, no, cambiando... no, solamente <risa> para recomendarles Si quieren escuchar ese libro Se llama Muchas vidas, muchos maestros Así es, ok, de acuerdo Entonces bueno, nos despedimos Estamos sobre el tiempo, ya nos pasamos Ya ya ir así como que nos dijo Sí, ya, ya es. Sí. Entonces, este, bueno eh, Muchísimas gracias chicas gracias. Es la primera gracias, gracias. vez Pero van a venir Vamos a acompañarnos, a acompañarnos. Van a ver Sí, sí, sí. pronto nos esperamos ayer miércoles, Museo Pierlópez López Portillo. El viernes, el viernes, perdón, a la C, no sé ni este, qué día vivo. Mujeres está están estado combinado el tres. El estén pendientes de la Feria Municipal del Libro, por, de por ahí también vamos a estar. Y estén pendientes del aniversario de I am Art. Saludos María les... Bendaño, aquí estamos chula hermosa. Salud. ¡Ah, María! No se les olvide por favor compartir el video. Eh métese sí, a la página de a la plataforma de Radio Carton y escuchar el, los podcasts, están ahí todos los lunes. Este video ya está en vivo, pero el audio queda ahí. Y agradecer a Sergio Fon, a la red Cartonera, allá ahí. Eh, y gracias. ya ustedes, queridas estimadas, ella Queridas invitadas, estoy contenta, feliz de estar aquí con Bueno, pues estamos viendo Hasta luego, adiós. Bueno, pues somos finalizar,